Hola, buenos días. ¿Llamo por el aviso de trabajadora de hogar? ¿Has trabajado antes con personas mayores? Eh, sí, no tengo papeles, pero estuve trabajando de interna cuidando a una señora. Vale, bien. Eh, quería preguntar, eh, ¿cómo será el horario? De interna, de lunes a viernes y sábados y domingos. ¿Y los días libres? No podemos ofrecerte días libres. Tienes que entender, es una persona mayor la que vas a cuidar Nosotros además, algunos fines de semana, cuando no tenemos otra cosa, vamos a visitar a la abuela Y, a, y ahí pasaremos el día juntas, nos ayudaremos ¿Y el salario? 700 euros Ah, eh, también tendrás comida y cama Y nosotros somos una buena familia, así que comerás lo que nosotros comemos Ah, y no te lo descontaremos, claro Eh, ya que estoy o estaré viviendo en su casa, ¿sería posible que me pueda empadronar? eh Bueno, bueno, ya hablaremos. Quieres el trabajo, ¿no? ¿Me puede decir con quién hablo? Con la reproductora del sistema capitalista patriarcal y colonial.